Una dicotomía de paradigma es el contraste de un paradigma con otro, son dos modelos distintos, muchas veces contrapuestos que se dan en una situación determinada.